secretaria. ¿Eh? Un cafecito aquí a don Franco me lo tienen Sí, no, nada. pero ya viene, ya. Ah, es que le van ya a viene, ya, ahora, ahora ya viene. Ahora le van a preguntar ahí. Ok. A, agüita nomás. Agüita ya. por miedo. Ah, agüita. No hay problema. Ah, agüita. Sí, no sí, soy sí, celoso, no soy ya, celoso. Ya, no es celoso. Está sí. de cumpleaños y día Pamela Anderson. Ah, mira. Y está de cumpleaños y aquí se me va a caer el carnet. A de Carl Luis, que fue un atleta, usted se tiene que recordar. Carl Luis. No claro, supuesto. uno ah. de los más rápidos de 100 metros, si no sí, me equivoco sí. metros, ¿Se claro. recuerda, Carl Luis? Sí. De todas maneras, sí. los olímpico del año 86, si no me equivoco, California menos, no, exactamente, Carl, claro. Claro. Carl exactamente. Luis, Carl Luis Hoy, un día como hoy, ¿sabes quién estaría ver. de cumpleaños? Diana de Gales Oh, mire Lady no, Di Lady Di Lady Di Aristóteles Encantadora ¿La conoció usted? No, no la conocí Pero me acuerdo el día que murió, ah, venía fuerte, de haber Dios. estado en el cine viendo eh, esta de I See Dead People. Hay gente muerta. Ajá. Ya. siendo el televisor y estaba ahí. La noticia. Oh, la, la notic información. No. Claro, sí. No le puedo creer. La otra vez conversábamos eso, cuando hay muerte importante internacionales, ¿eh? uno se recuerda el momento claro. que es lo que estaba haciendo. Por ejemplo, lo de Michael Jackson, ah, que también nos pidió a todos así como que no creía, creíamos. No la creíamos eso, no. Y la de Elvis, somos oh, de Elvis. Oh, claro. de Elvis. Eso fue en agosto, oh. El sí. 7 de agosto, me, me contaba, mi fue? papá, me contaba eso. 177, 78, yo tenía 10 años. Una cosa así. Sí, tiene pero, 57 años tiene sí, usted. pero me acuerdo perfecto, íbamos justo yendo a la casa de mi abuela y en, Santiago. Tizona, en Santiago. En Santiago. En parte de Santiago. Señoras y señores, aquí la radio Manqueway. Carnaval yendo a la carretera Manquegue y a la casa de mi abuela. Franco Aldo Parissi Fernández. Nosotros siempre conversamos con la gente que nos viene a visitar a la, a la radio que más se escucha desde el lado pedagógico para con nuestro auditorio. Nosotros marcamos la primera sintonía en los estratos medio, medio bajo, eh, la verdad de las cosas, don Franco, y para nosotros un placer tenerlo aquí, en la Radio Carnaval. Usted, economista, ingeniero comercial, político chileno, y yo tengo una duda, a ver ah, y, y se la voy a hacer al tiro, porque eh, eh, sale en Wikipedia, por lo demás, don Franco, dice, educado en la universidad, eh, en la Chile, ingeniería comercial, ¿no es cierto? Sí. Claro. Universidad de Georgia, administración de empresas, y escuela militar del libertador Bernardo Gil, ahí eh, fue... Cadete. Al, Ah, fue cadete. cadete. ¿Qué significa ser cadete? No es hacer el servicio militar. No, no, no. Tercero y cuarto medio, ya, ya. en la Escuela Militar del General Bernardo O'Higgins. Ahí estuve ah, el año eh, 83 y 84, fui cadetito de la Escuela Militar. Ah, estuve acá ah, también desfilando para el 21 de mayo. ¿En la Sotomayor? Exactamente. Ahí, claro. Yo ah. era banda de guerra, era penacho rojo, así que... ¿Y era de la banda de guerra? Sí. ¿Tocaba? Muy bien. No entremos con esas cosa no, no, no. que fue, no, no, no, no, pero no. ¿Qué, qué instrumento, pero qué instrumento? Era corneta mayor. Ah, ¿Qué? no le puedo creer. Calzo 46 ya, para, ya, ya, ya, para... ¿Ah? como 200 personas fuera de los estudios de la radio lo estaban esperando, lo sigue hasta gente a usted ¿eh? sí, sí, es verdad. No, mucha gente, eh, la, eh, aquí me me sorprende porque no entienden mucho lo, los que venden la encuesta bastante cara porque a nosotros nos va tan bien? Si una galletita, cero? don Franco y, Mucha, Muchas gracias por favor. Ah, una galletita pero, pero yo como De vino De, de, de, de la entrevista sí, ah, sí. Ah, ah, ya, Una galletita ya. y un cafecito, sí. don Franco Oye, ay, ay, ¿qué le llama la atención? Que no entienden nada los cientistas políticos ¿Se acuerdan que me decían que iba a sacar un 2%? a mi candidato del Paraíso Juan Marcelo Valenzuela de ANN un 1% sacó 19 y perdimos por unas las encuestas mentirosas, ¿no? ¿Ah, Que la ah. pagana ahí CAS con el yeah. favor de Jaime Guzmán le pagó una encuestita mentirosa y perdimos Valparaíso, mm. Valparaíso estaría mucho mejor bajo la administración de Juan Marcelo Ansela, pero bueno. Sean las cosas así. Está complicado así. Valparaíso. Oiga, aquí viña el mar. Oiga, estuve con la gente del comercio de la zona oriente, oriente, oriente. poniente. ¿Cierran a las 7 de la tarde? Sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Antes uno venía acá, está en la playa hasta las 7 de, la, de la tarde, pues subía, se pegaba una duchita, después... Al carrete. A salir al carrete. ¿Me robaron el carrete de Viña del Mar? Claro. ¿Me, no, me robaron? Sí. ¿Se acuerda cuando de Santiago venían, cuando había una fiesta importante para pues, final de año, venían a comprar los vestidos de las niñas sí, acá sí. al paraíso? La élite viña, viña, viña. Sí, Y hoy día estamos complicados, pero esto viene hace mucho tiempo. Sí, yo creo que, ¿sabes pasa? Que dejamos que nos hicieran de eso. Yo quiero que vuelva la bohemia a Valparaíso, que vuelva la bohemia acá en Viña del Mar. ¿Y cómo se Concepción? recupera desde la presidencia de la República? Primero terminar con la violencia, si la gente tiene miedo. ¿Y por mm. qué ahora tenemos que creer? Porque mire, la verdad las cosas les soy bien honesto Hace algunos minutos estaba, estaba el, subsecre el estaba? subsecretario de, de Transporte. Transporte. A nosotros con el tema de la licitación le voy a ser bien honestos. Eh, han pasado todos los gobiernos de la concertación, el señor Piñera, la señora Bachelet, el actual gobierno, y ahora nos dicen que tenemos que tener claro que para marzo, eh, si ya no va a estar el actual gobierno, vamos a tener microbuses nuevos. ¿Cómo le vamos a creer esa Perdón, pero ¿por qué sí. creer hoy día? Porque ellos son políticos. Ellos viven de la política. Nosotros en el PDG no vivimos en la política. Partido de la gente. Sí, nosotros trabajamos. Mm. Y mire, si pierdo la, la, la presidencial, al día siguiente tengo que estar trabajando porque tengo la mala costumbre, oiga, de comer tres veces al día. Uh -huh. <coughs> y a mí no me regalan la plata, tengo que ganármela. Y aquí en Chile había un abuso de los operadores políticos. Y ustedes lo saben bien, si aquí estamos con un, un concejal. Uh -huh. ¿Ah? Y sabemos cómo se le pagan y se pagan plata a Miren, han construido carreteras que se pagan dos o tres veces con el mm. tag por ejemplo. Nadie dice, ¿sabes qué más? Ya basta. Acá se está abusando contra la clase media. Mm. Que me cierran los locales a las 7 con un arriendo cuatro palos mensuales, sí, pues. no hay forma. Sí. El locos por Viñas, pleno centro de viña del Mar, está cerrado. Sí. La cantidad de locales que están cerrando, si sí, el comercio ambulante en la calle Arlegui. Desatado. No, lamentable. Desatado y es no pagan lamentable. impuestos. De hecho, la recaudación de impuestos cayó un 13% en Chile. Porque la gente dice, ¿para qué va a estar pagando impuestos? Acá tenemos que colocar mano dura. Y la gente tiene que entender que vamos a hacer un sacrificio por dos años. Vamos a terminar con esta sangría de pagar a favores políticos. Y es verdad lo que estamos diciendo. Uh -huh. Oigan, los sueldos que se pagan, no en esta municipalidad, para no, no quiero uh -huh. entrar en, pol en polémica con la ciudad de Ripamonte, pero las municipalidades se pagan unos sueldazos. ¿Y a través de qué? A través de las corporaciones. Ya lo vimos, ya vimos con lo que está ocurriendo. Nosotros lo primero que vamos a hacer es bajar el sueldo del presidente, a mí. Uh -huh. ¿Yo no quiero ganar 10 millones de pesos? No, 5 millones de pesos. Ya. Es el máximo sueldo que se paga en el gobierno. De ahí, para abajo. Y el que no le gusta, que se viste se va Don Franco Paris y señoras y señores en los estudios de la Radio Carnaval son las 13 horas, una de la tarde con 35 minutos en vivo y e directo. Voy a eh, sacarle ya no más esta um, dieta que le dan a los ex presidente, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Solamente ni obligoría los que tienen 65 años para adelante mantenerle un sueldo. ¿Cuánto es esa, esa son total, que le dan como En total va a llegar como, como no, como 20? son mil 7 años. millones de sueldo mm. y el resto son como 13 millones por la seguridad, la oficina el auto, etcétera a los ex presidentes, sí, es mucho ayer un señor un político decía, eh, que picante que estemos hablando, picante son los 200 mil pesos que le entregan a una persona que tiene que estar mm. ¿ah? Sí. Okay, eh... es que son gente millonaria déjeme mm. explicarle algo los diputados los senadores vienen en un mundo vilcipap me imagino. Ay, yo, mire, yo sé que ustedes se sacan la muy trabajando, pero ¿cuánto a usted la empresa le paga el auto? Muy poco. Mm. ¿Cuánto a usted le pagan teléfono celular? Para ustedes va pa a sus asesores. Mm. La comida, la gasolina, un sueldo espectacular, oficina acá en Valparaíso y también donde su distrito. Eso no existe. Yo creo que en Chile tenemos que reformar al Parlamento. Mm. Son una manga de re reyesillos se creen dueño de la verdad se creen inteligente y no son inteligentes se creen bonitos y no son bonitos y no hacen la pega En redes sociales vi que eh, puso la foto suya don Franco Marisi y la de la candidata Jara eh, que la espera para eh, la segunda vuelta, eh, con una seguridad de que eso sí va a ocurrir sí. eh, ¿Cuál es la seguridad que le da usted? Un solo datos ya que usted lo miró ¿Cuánta sí. gente cree que vio esa imagen? ¿Le doy el número? Ajá 342.000 personas. Wow. No, en en la red o sea, nosotros arrasamos. Uh -huh. Lo más probable es que ocurra eso. Yeah. Lo más probable es que sea ¿Cuál Pari es la razón Parisi, contra otro? Parece eh, por ejemplo. Eh, Jara, la razón es muy sencillo. La derecha chilena es una derecha elitista que rotea. Te miran menos. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Mejor ejemplo, cuando ganó cuando perdió Pancho Riego, ¿se acuerda? Uh -huh. En la gobernación de Santiago Toda la UDI, incluyendo a, a, a la Matei, lo miraba, en miraba... ¡Qué no a lo... abrazarte! Mm. Ya, mire, yo le voy a decir la verdad. Mm. La élite política de izquierda a derecha rotea a todos los chilenos. Porque son todos unos millonarios hijitos de... Por eso me gusta Jara, ¿eh? Cuando yo yo le dije hace mucho tiempo que iba a ganar Jara más que la señora Toa, porque Toa también es de la élite, es hijita de... Yo estoy cansado de los hijitos de y las hijitas de... A mí me gusta la gente meritocrática. Yo sé que algunos de ustedes uh -huh. trabajan la política, pero está todos los días en la carnaval y le ponen empeño Eso es Chile. La gente que se levanta a las 5 de la mañana, que la pasa mal, que está asustado de cómo diablo va a llegar a final de mes y ojalá que no le roben en el camino a la casa. Pero estos carajos no. Viven y son... Yo estoy compitiendo con puros millonarios entre paréntesis. ¿eh? Uh -huh. Ex-ministros, diputados, oiga... Todos han, han estado ahí en la mamadera del Estado. Nosotros no, y no queremos eso. Yo creo que, que tenemos que volver a la meritocracia. saca de la mugre y vaya a tener tu recompensa. Franco Parisi, señoras y señores, en los estudios de la Radio Carnaval, lo tiene su red social en Instagram, Don Franco, Cass, con 24 puntos, Jara 16, y usted está empatado con Matei en el tercer lugar. Y... Yo estoy sorprendido con mm. mi resultado. Ok. Porque la CAE me odia. La CADEM, ¿sabe cuánto me daba? ¿Y esta es la CADEM? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuánto me daba la CADEM mm. en septiembre del 2021? Cuando fue la elección en noviembre. 2%. ¿Cuánto saqué yo? Salí tercero. Le gané a Sichel. Esta encuesta, sí. ahora tiene que multiplicar mi número por 2 por 3. Y ese es el resultado que tendría ahora. Si usted me dice cuántos son los modelos que tenemos mm. nosotros, y estoy segundo estamos pasando segunda vuelta ¿y la segunda vuelta sería, por lo que usted dijo recién Parisi, Jara, sí, o Jara no, Parisi ¿no Kass? no, yo creo que Kass se empieza a desinflar ¿como Matei? sí, va a ser el mismo, el mismo fenómeno Kaiser, ¿se acuerda? Mm. Eh, acuérdense que Kaiser el, marcaba, que, marcaba, el que primero ¿no? le, le pegó a Kaiser y el Kaiser, está como en un 2% fui yo y, y menos también, tiene un problema interno bastante serio eh, así que, para los libertarios vénganse para acá, vénganse al original no al fruna Eh, después cayó Vinter, ¿se acuerda que yo me encontré con él en un pasillo? Mm. y demostré que el tipo estuvo no sé cuántos años 12 años tratando de sacar la carrera de derecho ¿qué mamá que nos está escuchando acá en la Radio Carnaval? la Radio Carnaval FM, la 98.1 FM de Viña del Mayo del Paraíso ¿aguantaría que el hijo esté 12 años en la universidad? ninguna mamá que no está escuchando chancletazo todos los días, ¿o no? Todo mm. es lo correcto. Así es. Y él decía que no, que yo estaba equivocado. Yo estaba en lo correcto. En lo correcto. Mm. Y Matei, Matei está desgastada. Yo no le veo futuro, no le veo nueva idea. ¿Nosotros qué queremos? Queremos seguridad para ciudades-puertos. Queremos que la policía marítima cubra 8 kilómetros. Avanzando 2 kilómetros por por año. Para que ustedes se sientan seguros. Si quieren estar en una terraza tomando café con sus amigos con su pareja y deja el teléfono encima, no se lo roben mm. yo creo que ustedes puedan ir a caminar, a fumarse un pucho si quiere a las 2 de la mañana y que no otras salten, y eso queremos nosotros, ¿sabe cuánto me sale eso? ¿Eh? 300 millones de dólares, y lo tengo ¿Sí? la plata está si lo que pasa es que está mal gastada nosotros bajando los sueldos podemos ahorrar 2.500 millones yo te voy a aumentar la policía marítima vamos a tener 30% más de PDI en las calles, que previniendo y también investigando, vamos a sacar a los militares para los eh, activos estratégicos yo quiero que la gente llegue al terminal de buses y no tenga miedo que te van a robar yo quiero volver al Viña del Mar cuando yo venía a enamorarme ah, cuando era chico de todas las viñas marinas y también de las argentinas, me casé con una argentina, tengo la argentina más linda del mundo Eh, en matrimonio ¿no? sí, sí. Sí. su primer patrimonio es, eh, ¿es chilena ya no sí, okay. sí, sí. cuántos pero, hijos tiene 33 ¿Tres? Tres. tres hijos tres hijos eh, pero hay que terminar con esto. por favor quiero volver a viña del mar de lo vuelo de antes que uno salía del festival de viña y se iba al samo era sí ¿Cuántas veces lo dice? ¿Se él? puede hacer eso? Porque... ¿Se eh, va a volver a aquello? Va a, bueno, con París y vuelve. Sí. Sí o sí. Julio iglesia hoy día está comenzando. Julio, ¿idá a tomar desayuno al Samoyedo? Cuando se podía caminar por la calle Valparaíso, sí. el Samoyedo hoy día tuvo que sacar sus terrazas y meterlas porque no te puede estar tomando café afuera, te roban el celular o llega la gente a, a Yo molestar. Yo estoy en contra de aquello. Yo quiero que vuelva lo bueno y mirando el futuro. Tenemos que decirle a los criminales, compañías tienen dos opciones, Ovala o bala o cárcel, elijan ellos, yo no tengo ningún problema. Y ahí, la, usted nombró recién la policía marítima, ¿Sí? eh, ellos ayudarían, ¿cuántos metros más allá del al rompiente km. de la ola? 8 kilómetros. ¿Afuera de la ola? Hacia adentro, hacia la tierra. ¿Hacia la ciudad? Sí. Es decir, que alcanzamos a llegar aquí de más De marco. ¿no? La policía marítima en terreno. En terreno. Que la gente se sienta segura. Oiga... Yo no estoy diciendo nada horrible. No, no, no. Vaya a la Torre Eiffel. Yo estuve ahí. sí, sí Y no. los ve. De hecho, yo estuve en Egipto. Y los veía ahí en Egipto Ajá. con la subamertalladora. En Ecuador también. En Ecuador, también. en Washington, D.C. También. También, en Nueva York, también. ¿Y, Oye, ¿Y por qué no se hace en Chile? Porque tenemos como un complejo de lo que ocurrió la, durante la dictadura. O, o dictablantame a lo mismo, como decirlo. Pero... Tienen complejo. Yo necesito que los buenos estén seguros en la calle donde quiera. Yo cuando vengo a Chile y veo casa con reja, con alarma, sí. con cerco eléctrico y sobre eso alambre de púa. ¿Sabe cuánto cuesta esa cuestión? Sí. Estamos hablando de millones de pesos. Millones de pesos que a mí me gustaría que la gente estuviera viajando, yendo a Isla de Pascua, yendo al sur, a la Isla de Chiloé, yendo al norte y tenís que gastar en alarma cuando veo la publicidad de eh Berazú, Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz yo no quiero eso la clase media pegándole también le a... sacan la oígele cuánto algo para que Por se pique la gente mm. yo vivo mucho tiempo en Estados Unidos con mi hijo cuando anda en bicicleta y deja la bicicleta tirada mm. en la en la acera en la vereda al día siguiente sabes dónde está esa bicicleta ahí mismo Uh -huh. no te la toca pero también cuando salgo a caminar la gente tiene perro, no hay ningún rastro de perro uh -huh. porque la gente cuida su zona, yo necesito que volvemos a eso ¿cuánto sale? 3 mil millones de dólares dijo ¿qué? Eh, eh, hacer todo esto cuando yo le pregunté sí, hacer... aproximadamente 3 mil millones de dólares mejorar la seguridad, pero sobre aquello nosotros vamos a fusionar varios ministerios vamos a cortar las malditas fundaciones que roban plata como locos Y con esa plata nosotros vamos a aumentar la PGU. 50.000 pesos mensuales. Cada año vamos a ir aumentando, 50 en total, 200 al final de mi periodo. Están 2.20 actualmente, APP. Un poquito más. Bueno, digamos 2.20, 2.30, sí. vamos mm. a subir 50. Es decir, va a terminar en 430 al final de mi periodo. Pero, ojo, mm. no más IVA los medicamentos. ¿Usted sabía que pagamos IVA los medicamentos? A ver, cuéntenos. Somos tan desgraciados en Chile... Mm que si usted tiene que comprar un medicamento por 10 lucas, 1.900 pesos se lo lleva al Estado. Es decir, que cuando viene la temporada de refrio, el famoso flu, el ministro de Hacienda se está frotando las manos porque le llega más plata. Yo estoy en contra aquello. Yo te lo voy a volver A partir de agosto el próximo año te lo vuelvo ¿Cómo se hace? Yo sabía que usted me... Lo vi, lo vi con la cara y me alcanzó a... Venía, venía la pregunta. Sí, pregunta. venía con la ¿Cómo cara. ¿Cómo lo hacemos? Aquí te pillo. <risa> y no. Mire, ya se pasó la ley de que las recetas ahora van a ser digitales. Sí. Usted va con esa receta digital y me paga con la tarjeta Cuantarut, por ejemplo, yo los 45 días te devuelvo el bolívar. Al tiro. Ok. Pero si hay alguno que se quiere hacer el pillo, lo voy a meter preso. Si alguien llega y gasta, o oh, devuélveme, gasté 20 millones en medicamento y gano 800 lucas. el raro. ¿Vos crees que me hagas hacerles a mí? Si yo me estudié todo el asunto de los Apencos, ¿se acuerda los Apencos? Sí, pues. Ya, él estafaba con el IVA. Y también Jesus Jeans, o los jeans de Jesús. Ah, ok. ¿Se acuerda, no? Sí, sí, sí. Que los producía en Magallanes y decía que los mandaba a España y era para capturar el IVA. Ok, ok. A mí me hacía esa cuestión a través de data mining yo te puedo detectar quién me está estafando, tanto la farmacia como el enfermo y el doctor. Por eso a mí no me hace no me hace sentido esta cuestión de las licencias médicas. Mm -hmm. Esa cuestión era lejos lo más estúpido. Usted sabe cómo funcionaba la, la fiscalización del, de la CONAPI? Sí. La CONAPI estudiaba el comportamiento de emisión de factura de licencia médica Por 11 meses. Entonces llegaron unos médicos ladrones, el Copín, unos ladrones colombianos que emitieron 5.000 licencias. Cobraban 24 lucas por la licencia más unas 5 o 6 lucas por la consulta. Y el mes número 10 tomaron avión con la maleta llena y se fueron. Oiga... Sí, 44 dice que son la Contraloría dice que son 44 los funcionarios extranjeros que emitieron esa extranjera. Sí, claro, son colombianos, son colombianos. Sí, sí. Son colombianos. 1500 mm. funcionarios presentaron licencia emitidas. Sí, y esos son esa, la última esta no, pero esos colombianos emitieron 5000, 5000 eh licencias y se fueron y no les pasó nada. ¿Y por, ¿Por qué no se fiscalizó nada ese tema? Gracias. Porque son flojos. Ok. Porque además si tú fiscalizáis y tú gritáis te van a echar a ti. Mm. Si usted sabe que en Chile se corta el hilo por no más delgado, por eso nosotros vamos a usar una ley. ¿Sabe cómo se llama la ley? Mm. Ley de delación compensada, más conocida como la ley del topo. Hay otro nombre, pero no lo puedo decir yo. <risa> ¿Eh? Economista, ingeniero comercial, político chileno, señoras y señores... Nació en 1967 Franco París y Fernández en los estudios de la Radio Carnaval. Oye, ¿y está, eh, a, llegó a Chile hace poco? Porque sale en Wikipedia que es su residencia de Estados Unidos. Yo soy un reciente del mundo. No, estoy aquí hace tiempo. Ya. Estoy, ¿desde cuándo definitivamente? ¿Abril? En abril. Genial. Pero, lamentablemente, yo de repente tengo que viajar. Porque tengo que trabajar. Sí, sí. Entonces doy charlas, doy conferencias... Eh, hace dos va a hacer algo por acá o no, pronto al paraíso, viña, charla ahora vamos a estar en en medio, en Viña del Mar el jueves, y en el algún jueves, momento el 8 no hay quintero y, y juntarse con la gente, ahí sí, como se hace no si lo ahí no, no hacen llegar la información oye sí. don Franco, yo sé que bueno anda, no, el eh, tiempo que quiera, con usted con muchas gracias quiera. Apareció una nueva encuesta en el país de la encuesta gracias, usted sabe qué. Sí, es, ¿eh? sí, y dice de la Universidad del Desarrollo, ah, dale, no, eso es mentira. Ay, ah, ay, ay. Mire, sí. pero bueno, dice CAS República 23, Matei Chile vamos 19, Kaiser 9 París 7. No, pero ¿cuánto dice la señora Jara? Eh, no aparece Jara. Debería estar, me, eh, me parece que en la encuesta del día después de la primaria no, Ahí en esta no no aparece, no, no, lo tiene cooperativa.cl. Sí. Yo la verdad las cosas dice lo más reciente encuesta del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo realizada tras la primaria oficialista ya. revela que Yanet Jaher Partido Comunista, la candidata del oficialismo lidera las preferencias en la primera Ve, vuelta de noviembre del ¿ves no, que lo había leído yo? 26%, perdón. Ya, mentira. Ya. No, tú no puedes hacer una encuesta el día siguiente de una primaria. y Estos cabros de la UDD. ¿Tú sabes que es el, el dueño está de esta encuesta no? No. Lavín. Ok. El es disco, la Universidad del Desarrollo. El hijo de Lavín, el otro, no, no el que ¿No no está procesado. Okay. Mm. ok. El otro, el dueño okay. de esta encuesta. Ok. ¿Ya? O sea, wow. ¿Y Lavín es dueño de la...? Sí, de la encuesta, sí. ¿Y de la universidad o no? Es accionista, si no me equivoco. pero ¿Para esta porque... universidad? Está apuntada sí. un segmento socioeconómico... Con mucho poder como adquisitivo. To como toda la universidad, ¿eh? Yo tengo una propuesta. Acortemos las carreras universitarias. Mire, yo fui... ¿Por qué en Argentina es gratis ir a la universidad? No, siempre alguien la paga. el que tiene logro? Siempre alguien la logra? paga. Ok. Lo primero que haría yo ¿Eh? sería acortar las carreras. Ya. Ingeniería comercial dura cinco años. Eso es robo más De verdad. ¿Usted estudió en la Chile? Yo estuve en la Chile. Fui becano y secano en la Chile. Pues, entonces, y profesor afuera varias veces. Si usted quiere estudiar ingeniería comercial en Harvard... En la University of Alabama, donde he sido profesor. Sí, si es que se puede ahora porque Trump está colocando una sí. cantidad de trabas, los estudiantes no. Pero tenía que ordenar un poquitito. ¿Sí? sí ¿Está una, desordenado sí, Estados sí, Unidos? Sí, está desordenado. Bueno, como Latinoamérica. Como Chile. Nosotros tenemos líderes que muchas veces dejan sí. mucho que decir, Do, ¿no? Donald Trump, uno, yo no comparto todo lo de Trump. Obviamente. No, usa el perfume de él. Hoy día no. dice que colocó más perfume, está... Un... Ni tampoco la zapatilla de 400 dólares. Ah, ¿también él tiene marca zapatillas? Sí, ah. tiene marca de zapatillas, reloj, perfume. Bueno, el partido con los molitos y todo eso. Y el tipo, haciendo, no, el, su... el, el tipo es, es hipermillonario, tiene un avionazo. Sí, él tiene como cinco aviones. Mil. Estaba en Miami, estaba en Florida, cuando lo mandaron, tenía que ir a declarar. Sí, claro. Y se si subía a su avión. Qué buen grandote. Sí, no, no, tipo, me tienes eh, algo de la universidad más que de tramp. La la universidad Disculpa, debería ¿eh? durar, deberían durar cuatro años carreras de pizarrón, por ejemplo, ah. leyes, ingeniería comercial, cientista político, periodismo periodismo. No podía estar cinco años estudiando periodismo. Oiga, en el, en el oriente, de Japón, en China, ya en la educación tradicional como que ya quedó obsoleta, es sí. decir, ellos enseñan las la carreras que o, las asignaturas que sirven en la vida para los niños. Ah, como es economía, que aquí nos enseña desde uh -huh. chico, a ah, inglés en, en y otro que otro ramo más y, y para contar. Sí. Ah, Eso muy práctico. Es verdad. Eh, nosotros creemos que la, la educación La tenemos que reformar Tanto la primaria, secundaria Como la tercera, la universitaria En relación a la primaria Nosotros queremos inteligencia artificial Para cada alumno uh -huh. De hecho hay un en colegio nuevo en, en, en, en Texas Que cada alumno Tiene su profesor virtual ah, mire. Especialmente con niños que tienen TEA Un saludo a todas las mamás A todos los papás que tienen hijos con TEA que la pasan muy mal son muy caras ah, terapia pues, pero con la inteligencia artificial mm. el profesor virtual le va enseñando mm. a su modo qué bien y le puedo contar mi hijo eh, hablaba ¿qué ya tienen sus hijos don Franco? los mayores 17 y el, el menor que está en Estados Unidos tiene eh, tre, eh, 12 va a cumplir 13 oh, qué está, edad más espectacular sí. eh, <risa> pero que tenía problemas con el inglés ya. le pusieron un eh, profesor virtual Ahora, yo le tengo que decir Hey, speak a little slowly sí, Un poco más lento, too, too por favor Un poco Ajá. más lento eh, yo, yo quiero hacerlo acá Yo okay. quiero a los niños, especialmente a los niños con TEA Que tengan un profesor particular De inteligencia artificial. Eh, don Franco, sobre actualidad, usted sabe, hoy hoy es tendencia en nuestra región, esto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el rechazo a la oferta de 1.800 viviendas listas sí. para damnificados del mega incendio del 2024. Usted sabe que eso ha estado lentísimo, no hay, yo creo que peor, no sé no hay nadie que lo podría haber hecho peor, porque está, está complicada la gente, han pasado ya. Yo estuve allá, ¿eh? estuvimos eh, seis meses, siete meses allá, y vamos a ir de nuevo hoy día. No, eso ya debería estar construido. No cierto. Y fue la oferta que hizo no. la Cámara China la construcción. Sí. Si no lo hacía, yo ya tenía listos los parámetros con una empresa china que hace las casas allá y las viene a instalar. ¿De acuerdo? Se acabó. Mire, en Punta Arenas me faltan 5.000 viviendas, o sea, en Magallanes. Sí. Nosotros vamos a construir 1.000 allá. Anualmente hay presupuesto, y aquí se van a caer de espaldas usted de 5.000 millones de pesos el Ministerio de Vivienda para la construcción de viviendas sí. a través de de S1, de ese 19 de ese 49 nosotros vamos a ocupar esa plata para que se construyan esas casas 90.000 viviendas todos los años para que la gente no viva sin nada y viva mejor pero estoy de acuerdo con usted, aquí hay una desidia y de total los que se les quemaron la casa para la gente del Frente Amplio son ah, unos roteques porque así nos tratan nosotros, nosotros somos los roteques nosotros somos el partido de los roteques pero ¿sabe qué? todo el partido de la gente Y ellos comen y viven muy bien gracias a nosotros. Franco Parisi, señora, sí, señor. Miren, los últimos cinco Denle minutos, una, don Franco. Lo que quiera. Es, es por tal, yo le voy a preguntar dos temas y me gustaría que andáramos en ello de cara a las presidenciables en noviembre próximo. Eh, la tercera, mercado laboral se estanca y el titular de hoy y desempleo femenino llega a dos dígitos. El tema económico en nuestro país hoy día es, deja mucho que desear y la seguridad. ¿Qué hacemos en el tema económico? ¿Cómo ordenamos esta casa? Porque la verdad las cosas estamos desordenados El tema de la frontera, todo. la cantidad de gente que hay Mire, en el caso económico lo primero que tiene que hacer es Que el abusador deje de abusar ¿Quién es el abusador? El gobierno Chile es muy caro para vivir Ya le comenté Iba a los mm. medicamentos, iba a la canasta básica mm. Te cobran por todo sí. Y la plata se la lleva el Estado Boric contrató 100.000 amigos Expololo, lo, lo expololo, no sé pero es plata los chilenos. Nosotros vamos a pedir operadores políticos y esa plata la vamos a poner en el bolsillo de las personas. Si nosotros ponemos el bolsillo de las personas la plata, ellos salen a consumir mm. si lo que tenemos que hacer es que se mueva la economía a través de las personas. Sumado lo anterior, ¿qué pasa con el puerto de un Valparaíso? Sí, pues. ¿Dónde está el puerto de los cruceros? Y, lo, y, y los barcos fueron promesas turismos. nada más yo lo voy a hacer nosotros necesitamos el puente de baja altura para que lleguen más y mejores transportes de camiones acá tenemos que hacer el segundo pierce tenemos que mejorar el puerto san antonio necesitamos cinco carreteras biocéicas necesitamos cinco Megapuertos, necesitamos más carreteras y no están haciéndole eso plata hay que la tiene el estado para que se haga un solo, una sola idea el Estado, mm. el presupuesto son 82 mil millones de dólares. 82 mil millones. ¡Es mucha plata! Mm. Y me deciste que no podemos ahorrar un 10 o un 15%. Yo voy a ahorrar esa plata y se la voy poner a la gente para que empiece a vivir bien. San Antonio está por sobre Valparaíso. Hay que ser honesto en, en la cifra. El puerto de sí. San Antonio ha crecido mucho más. Y a Chile nos dejó chico el puerto que hicieron en Perú los chinos y que lo inauguraron hace mm. un mes atrás. ¿Qué? Eh, sí. eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo levantamos la economía en Chile? Cinco megapuertos. Argentina está despertando. Puerto sí, Savera. Mira, exactamente. Puerto Savera, en la región de la Ucranía, tiene nombre de puerto, pero no es puerto. Nosotros vamos a construir un megapuerto con una carretera bioceánica que va a ir desde eh, boca eh, Vaca Muerta, el principal yacimiento petrolero y gas argentino, hasta el Pacífico. En el norte, carretera que va a cruzar desde el Atlántico hasta el Pacífico por Arica, otro por Antofagasta, otro por eh, Coquim... Eh, que, eh, espérate, Copiapó. Necesitamos eso. Mm. Necesitamos apurar la construcción de empresas termoeléctricas, empresas de generación no eléctrica. ¿El a ser en cuatro años? Sí. No, se deja, no, se deja todo avanzado. Okay. Hay cosas que toman un poquito más Esta de tiempo. sería la, la cuarta vez que va? como Tercera. ¿Tercera? Porque Terce. fue en el 13, ¿En el 17... Trece? No, el 17 no fue. Ah, ¿y porque eh, no, no fue en el 17? No. ¿Y por qué no fue ahí? No me recuerdo... Porque... ¿Tenía que contar firma o no? No, no, no, está, estaba compartido... Hoy día tampoco tiene que juntar no, firma. No, no, ok, no, fue no. el 13, en el 21, y ahora sería... Y ahora, y creo en la tercera... La tercera será la decida. decida. ¿La decida? Sí, ¿Cuántos sí. votos cree que va Porque ahora es obligatorio, bueno, siempre sí. ha sido obligatorio. No, yo creo que vamos a estar pasando con, entre mínimo 18, máximo 23 la primera vuelta... Y en la segunda ganamos sobradamente. Y le va a ganar Disculpa, a Jara, dice usted. Sí. Lo más probable. Disculpa, eh, cuando habla de nosotros, ah, porque en varios de los puntos ha dicho yo voy a hacer o nosotros a hacer ¿Tiene equipo para...? Completo. ¿Sí? Pero Ministros es que no, y... Sí, sí. Por ejemplo, esto con esto mm. lo vengo diciendo desde el 2013. ¿Quién va a ser mi ministro de Relaciones Exteriores? Voy a hablar con ADICA, Asociación de Diplomáticos de Carrera, que yo me entrego una terna. Ok. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sigan siendo apitutados los ministros de relaciones exteriores. Quiero un tipo de carrera, una, una señora de carrera, y que se pare en el macho cuando yo esté equivocado, como lo ha hecho tantas veces el presidente Boric. Eso significa dignificar las relaciones exteriores. De otro, ¿cuántos cuántos embajadores voy a nombrar yo? Cinco. El resto van a ser pura gente de carrera. Yo estoy seguro que deben haber muchos Dorothy Pérez, hombres y mujeres, en el aparato público. Yo quiero los mejores No quiero gente corrupta No quiero Catalina Pérez No quiero eh, Lavines en mi, en mi gobierno Ni en mi parlamento Lo que yo necesito Es que empecemos A que el corrupto Lo metamos preso Y a que el reo Le metamos bala cárcel. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Lo más importante va al final. ¿Qué hacemos con la seguridad, don Franco? Ya lo dijimos, en el caso de Alparaíso y Viña del Mar y todas las ciudades puertas, policía puertos, policía, marítima, sí, okay. policía marítima. Sí, policía marítima. Pero que estén armadas hasta los dientes, que yo lo ve, me asuste ¿Supo poder robo de los fusiles a los... Sí, ¿no? claro. ¿Qué claro. pasó ahí? Ah, porque tienen miedo. Mire, mis compañeros de la escuela militar son generales, yo le pregunto, ¿y, por qué no hacemos esto? No, no quiero terminar en Punta Peuco. Ok. Entonces el presidente tiene que empoderar a las Fuerzas Armadas. Ah, Batuone va a ser ministro de sí, Defensa. Pues, estaba, pues. estaba hablando recién con Batuone, que lo conocemos hace sí, mucho tiempo. Batone, sí, Batuone eh, es candidato a alcalde de Piña. costa. Sí. Ah, es eh, todo lo que es marítimo. El sí, eh, teníamos una discusión, de decía, no, que era mucho 8 kilómetros. Yo le dije, Batuone, el presidente soy yo. El presidente quiere 8 kilómetros. 8 kilómetros. ¿Estamos claros? Me dijo, sí, mi presidente. Claro. así es la cuestión. mira sí. yo no quiero esa cuestión evitar el cargo no sé mm. yo voy a ejercer el cargo y el que no le gusta mm. entonces ahí se va nos quedaron muchos temas dos de la tarde un minuto nos pasamos sí. se viene otro programa sí. están escribiendo mire de Quilpue mire don Víctor la señora Mónica de Recreo pero puedo decir de... la última cosa sí por favor aquellos que tienen oficina de abogados contadores, negocios, venden muebles, vengan a Radio Carnaval Muchas para gracias. auspiciar sus productos acá en Radio Carnaval, van a mejorar las ventas, van a subir las ventas, Radio Carnaval una más escuchada y necesita también auspicios Así, Así que, es. por favor, los que quieren colaborar buscando el mejores negocios, venga Radio carnaval. Muchas gracias. Mañana voy a estar, un placer, don Franco, mañana voy a estar conversando con el alcalde de Villa Alemana, gran amigo de la radio, hay una inmobiliaria que construirá nuevo centro comercial vecinal, 8 millones de dólares, lo tiene el diario financiero, vamos a estar hablando con el alcalde mañana aquí. ¿No felicitaciones, felicitaciones. Sí. Oiga, que le vaya muy bien. Esta tarde, ¿a dónde va? Estamos en... Barbayelata, un gran sí. amigo mío, me hizo mi primera campaña. Inteligente. Después no tenía oiga. plata para pagarle. Oiga, sale. la segunda y la tercera... La segunda y la tercera no... Oiga, Barballera es, es un genio. Tremenda persona. Y eso sí, es lo que es, uno tiene que encontrar los genios que hay en Chile que están llenos sí. de genios y nosotros los vamos a encontrar y los vamos a potenciar. Mucho éxito. Muchas gracias, Buenas tardes. Muchas gracias. Don Juan Guerrero. Sí, señor. Un placer. Sí, ok, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok. Más de 300 personas a esta hora de la tarde andan con Don Franco Parisi. Claro. 500 okay. y 500 conectados. sí. Bueno, Saitos Watanabe. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahí están despidiendo entonces. El... Muchas gracias, eh